Meccan etapa 16. Fue lo primero que se le reveló el primero en obtener. Leer en el nombre de su señor que creó. Creó al hombre de comentarios. Lea y su señor es el más generoso.